desde el Estado se aumentará la oferta de suelo urbano para terminar con los especuladores y producir lotes accesibles. El funcionario subrayó que hacía muchos años que la Argentina no tenía una oferta de vivienda para sectores medios. Las provincias están involucradas porque también lo viven, porque las familias en definitiva se juntan, le reclaman al intendente, le reclaman al gobernador, ven terrenos ociosos y además quieren reactivar la economía, con lo cual las provincias están involucradas. Nosotros estamos dando crédito hipotecario para construir viviendas en el primer sorteo 22.000 familias la gente creía más o menos no sabía bien de qué se trataba, hoy hay 52.000 familias que se están haciendo su vivienda la gente empezó a creer en el Procrear y efectivamente eso ha generado que Procrear es una opción para muchas familias para construirse su vivienda y de hecho el último sorteo participaron 360.000 familias. Triple crimen de General Rodríguez confirman las penas a prisión perpetua para los acusados. Es por el crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina ocurridos en 2008 en un caso vinculado presumiblemente con la venta ilegal de Efedrina. La Cámara de Casación Bonaerense confirmó así las penas para los hermanos Martín y Cristian Lanata y Víctor y Marcelo Gilassi, quienes ya habían sido condenados en diciembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mercedes. Para este tribunal, el móvil de los homicidios fue que las víctimas querían entrar al negocio del tráfico de efedrina, lo cual ponía en riesgo el negocio de Martín Lanata y su socio, Ibar Esteban Pérez Corradi, quien actualmente está prófugo de la justicia. Entre Ríos. Se realizó el primer matrimonio entre personas trans en la provincia. Karen Bruselario y Alexis Taborda residen en la ciudad de Victoria y esperan un hijo para la segunda mitad de diciembre. Bruselario nació varón y tras años de lucha logró su nuevo DNI en el que figura como mujer, tal como lo contempla la ley de identidad de género, mientras que Taborda nació mujer y también cambió su documento. El casamiento que se concretó hoy ante el registro civil local es el primero de su tipo en Entre Ríos desde la sanción de la nueva ley nacional. Torneo inicial de fútbol. News All Boys va a Floresta con el objetivo de ser líder. El equipo de Rosario visitará a All Boys con el enorme incentivo de saber que de vencer quedará como único puntero, al menos hasta que juegue San Lorenzo el domingo en uno de los cuatro partidos que se desarrollarán mañana por la fecha 18 del torneo. El compromiso se realizará en el Estadio Islas Malvinas, en el barrio capitalino de Floresta, desde las 20 y 20, con el arbitraje de Diego Aval y la televisación de Canal 9. Servicio Telam para la, radio. para la radio Inicio espacio publicitario Alguien Dijo una vez Que yo me fui de mi barrio ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando Radio Gráfica, FM 89.3 Recuperando el aire ¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura Hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y de calidad Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos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 Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, está Paulita Sotelo allá en la Operación Técnica. Mariano Molina está sacándonos fotos. Estoy acá con chicas y chicos de quinto grado. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Están acá? Bien. Ah, pensé que no estaban. Bueno, Mauro, Nadia, Alondra, Luciano y Nahuel están a cargo del primer bloque de este Hora Libre. Eh, presentan a la seño que está acá con nosotros. La seño es Natacha. Natacha, la seño de qué materia? De... de todas. ¿La materia principal cuál sería? ¿Cómo es la materia principal? Es... Matemática y prácticas de lenguaje. Ah, las más importantes. Esas, las que te va mal, estás en el horno. Perfecto. <risa> las materias principales. <risa> Natacha, entonces, bienvenida. Bueno, ustedes vienen desde Parque Centenario, ¿cierto? ¿Y ¿Es la segunda sí. vez que vienen? Sí Bien, bueno, ahora yo les voy a pasar la palabra Pero primero les digo que si se quieren comunicar con la radio Es al 4116-2848 Y que todas las producciones de Rec Están en www.programarec.com.ar También le doy la bienvenida a Eva Que vino de hacer este taller de radio Con los chicos y las chicas de quinto grado Pero ya paso la palabra a Luciano Que es el encargado de abrir el programa de radio de hoy Vamos, Luciano Hola, nosotros somos. Hola, nosotros somos todos los chicos que pueden acercarse acá. Y ahora vamos, eh, les voy a contar que en, en el colegio tenemos algo para hacer, que es una radio que hacemos cada 15 días, los viernes, que se turnan los grados para hacerla y cada uno puede hacerla a su manera. Ahora vamos con las chicas Alondra y Nadia que nos van a contar. De, una, de, una, de un proyecto que hicimos con espejos Como leímos muchas historias sobre espejos hicimos una muestra que se llama Espejismo Para esta muestra nos concentramos en el tema de una novela llamada El espejo africano de Liliana Bodoc Allí el espejo era una herramienta especial y mágica que unía las historias de diferentes personas y para cada una representaba cosas distintas La libertad recuerda salvaconductos y sueños en el comienzo imaginamos y escribimos, ¿qué miramos cuando nos vemos en el espejo? Luego hicimos una lluvia de ideas sobre la palabra espejo. En los netbooks entramos al programa Tachedo y le dimos forma a esa lluvia de palabras. Y con ellas escribimos un mural a partir de las siguientes opciones. Un espejo es, un espejo sirve para, y un espejo me hace imaginar qué. Bien, esperen un poquito, antes de seguir con el desarrollo de este proyecto, que es un proyecto que hicieron en el aula y que después fue parte de un acto escolar, ¿es así?, O oh, no, fue una sí. muestra, ¿cierto? Una muestra. Sí. Bien, pero antes de eso, vamos a pasar un audio que ustedes prepararon sobre la presentación. Así nos conocen un poquito más y saben quiénes somos. Vamos con el primer audio, Paulina El sería el león porque me identifica <risa> demasiado. <risa> lo que siempre deseo cuando soplo las velitas es el bienestar de toda mi cuando familia hace, y que no, todo, no, todo no, siga bien como ahora. Lo primero que hago de... al llegar de colegio, eh, me pongo a ver la tele y juego a la compa. Si yo fuera el animal sería el leopardo porque me identifica por tener garras y saber defenderse. Mi color preferido es el color rosa. Que quiero ser de grande? Sería cantante porque me gusta la música. Un tigre porque es rápido. Mi color favorito es el rojo. Cuando llego de la escuela, juego a la compu. Siempre que soplo las velitas pido viajar a Perú así visitar a mi familia. Cuando sea grande quiero ser odontóloga porque me gusta curar los dientes. Mi comida favorita es el ceviche. Pescado crudo. Lechuga, limón. Se sirve en un lado el pescado y después en otro, este, la ensalada. Pido siempre ser un jugador de fútbol y jugar en el Real Madrid. Quiero conocer a Cristiano Ronaldo porque es el mejor jugador del fútbol. Quiero ser cuando sea grande futbolista porque me gustan los juegos de defensor. Si yo fuera de vacaciones, ¿a dónde iría? A la playa porque está el sol y está tranquilo. Mi comida preferida es el arroz con leche. La materia que más me gusta es matemática porque es mejor que las otras. Si fuera animal sería el león porque es el rey de la selva y ya me creo rey. <risa> mi color favorito es el rojo. El personaje que quiero conocer es a Messi porque es mi jugador favorito y es el mejor jugador del mundo. El animal preferido para mí es el león porque casa todo el día. <risa> mi color favorito es el rojo, el plateado, el oro. Mi deseo sería que tendría todos los juegos de PlayStation 3 del mundo. Voy a estábamos escuchando la presentación porque arrancamos tan, tan rápido rápido contando el proyecto de espejos y ese era un espejo un poco para mostrarle a quienes nos están escuchando quiénes somos los que estamos acá haciendo radio hoy y se reían cada uno de ustedes cuando les tocó escuchar al compañero o a la compañera los animales. está buena esa presentación eh me gustó les gustó hacerla sí quién era acá vos qué habías dicho qué animal el león el le varios no ¿El león sí tu un león vos qué eras ¿Y vos cuál serías? O sea, a mí me gusta el león, a mí me gusta el animal preferido, es el león, mi color favorito es el azul, verde y, y naranja, y lo que quisiera hacer de grande sería investigador. ¿Investigador? ¿Pero detective o investigador de ciencias? Ciencias. Ah, pensé que era detective privado, podía ser, yo qué sé. Bueno, muy interesante esa forma de presentarse. Y seguimos con esto del de proyecto. Yo le cuento a la gente que nos está escuchando que en la escuela un proyecto es un disparador y después ese disparador empieza a abrirse como una cajita que le salen otras cajitas de adentro en un montón de temas posibles. Uno puede hacer ciencias sociales, puede hacer literatura, puede aprender a leer y escribir a partir de una idea y un proyecto. Y ustedes estaban con los espejos, hicieron de todo. ¿Qué más hicieron de los espejos? Cuéntenme, chicas. Porque Yo las interrumpí. ¿Por dónde iban? ¿Hicieron grafitis? ¿Era...? Eh, murales, perdón, a partir de algunas ideas. Dale, cuénteme, siganme contando, yo las interrumpí antes. Después seguimos leyendo otros cuentos que tenían espejos en sus historias. Los, los espejos de Ana Clara es una poesía de la cual extrajimos palabras para inventar otros textos. También leímos Blanca Nieves de los hermanos Grimm y, y pensamos que, le, ¿qué le preguntaríamos al espejo mágico? Después de escribir las preguntas, las intercambiamos y cada uno respondió como si fuera el espejo. Leímos el Espejo de Dragón. Leímos el Espejo de Dragón. Ah, es de muy Gustavo lindo, el Espejo de Dragón. Me encanta ese. Y eso. E imaginamos cómo se hicieron y nacieron los espejos. También leímos un fragmento de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Y escribimos que nos imaginábamos qué pasaba cuando Alicia atravesó el espejo. Leímos el mito de Narciso y Eco y por último hicimos caleidoscopios con las familias. Aprendimos juegos que tenían relación con los espejos. Ahora vamos a escuchar qué vimos nosotros a través de los espejos. Bien, escuchamos entonces el segundo audio. Hola, soy un, soy el espejo marcado de Neva de la novela El espejo africano de Liliana Bodoc. Hola, me presento, soy Marcos. No soy como todos los espejos marcado en Ébano, soy mágico. Muestro tu futuro o tu pasado, suelo mostrar tus sentimientos y tu verdad. Un día estaba yendo de mano en mano cuando me encontré con el General San Martín. Jamás imaginé poder reflejar un rostro tan importante. El General tenía una frente llena de arrugas que parecían cada una de las montañas de la cordillera de los Andes, Se trozó para liberar a América. Pero sus ojos mostraban algo extraño que no se podía explicar. Sentía alegría por liberar América. Somos Luciana y Alondra de la Escuela de Manuel Solá, Distrito 2, Escuela 3. Bueno, y estábamos escuchando parte de las producciones, porque ustedes, aparte de trabajar a partir del Disparador Espejos, están haciendo radio, entonces mucho de esto pasó a ser sonidos. Contame, Luciano, ¿qué otras cosas estuvieron haciendo? Que Una de las primeras veces que vino Eva con nosotros, eh, nos propuso una propuesta que fue ir mandándonos sonidos y nosotros hacer una historia integrando los sonidos en forma eh, física. Entonces cada uno fue haciendo una historia distinta y ahora vamos a escuchar el audio de las historias. Hola, soy Nagoé Jiménez y estoy en la escuela venezolana, escuela 3, distrito 2. Soy de quinto B, de turno tarde y esta es mi historia con sonido. Un día me desperté con ruidos de río Pero cada vez es peor. Ahora es la música de Los Simpsons. Rock, rock, rock and roll. Cuando rock duermo y hay mucho ruido, sueño con un tren. Y junto al tren, diez campanazos de los señores que avisan que el tren se va. Y de repente ruido de chicos corriendo detrás de mí. Cuando despierto, grillos sonando. Y la tele se queda sin cable, truenos, tormenta. Se inunda mi casa y la, y la radio se prende por un rayo. Con la música parecida a la película de Chaplin Entonces me acuerdo de mi abuela y ahora un sonido de turistas sacando fotos y de repente una serpiente en mi casa y los sonidos terminan con un lobo maullando y el lobo me salvó de la serpiente. Bueno y se trataba de explorar con sonidos el lenguaje radiofónico tratando de integrarle a la literatura sonidos. ¿Vos fuiste que hiciste ese? Sí. ¿Cómo se te ocurrieron esos efectos de sonido? Y, no sé, nos pasaba sonido la la profesora Eva. Sí. Y, y, y cada uno tendría que eh, hacer su historia. Incorporando sonidos. Sí. Bien. ¿Y sacabas la palabra y ponías el sonido? Sí. Bien. En vez de poner, por ejemplo, viene el tren, estaba el sonido. Sí Está bueno eso ¿eh? Le cuento a quienes no pueden ver Porque esto es radio Que tenemos computadoras Tenemos cartulina, papeles Cosas escritas Esto es como el aula Porque de golpe el estudio de la gráfica Se convierte en un aula Y estamos haciendo radio Y está bueno Bueno, tenemos más audios para escuchar eh, Me estaban diciendo eh, Historias con objetos, Luciano ¿Qué sí, es eso? Sí, eh, nosotros nos dividimos y cada uno, Eva nos dio una un papelito que decía un objeto y cada equipo tenía que hacer una de, un, como una descripción del objeto, que el objeto habla. Ah, a ver, Mauro, vos tenés ahí preparado parte de la presentación, ¿no? Contame, sí. a ver. Eh, ahora vamos a escuchar algo sobre los objetos que aparecían en los libros que leímos y cómo hicimos los caleidoscopios. Perfecto, Mauro, vamos a escuchar entonces. Un día un mal músico me pegó en la cabeza y me dolió. Vino un maestro de la música y dijo ¿Qué le haces a ese tambor? Yo te enseñaré a tocar. Y me tocó muy suave y desde ese día solo él volvió a tocarme. Pero mis días como tambor recién empezaban y logré formar una gran familia. Todo el mundo nos conocía con el nombre de los tambores de los esclavos. Un día mi mejor amigo, el señor Longo, Me contó que fue el primer integrante de la banda. Continuará. Yo soy Mauro Balmitjana, escuela 3, distrito 2, Manuel Solas quinto B. Muy interesante todo lo que se desprende de este multifacético, caleidoscópico espejo. ¿Y qué es eso del espejo africano? Chicas, Cuéntenos. Eh, nosotros todos leímos un libro que se llama El espejo africano. Sí. Sí. Y ese libro contenía muchos objetos, muchos personajes Y cada personaje, o sea, un personaje era malo Y era como que el, espe el espejo le enseñaba que, que no tendría que ser malo Que las cosas se pagan y algo así Cada cosa que hace se paga Sí, algo así, así no? Algo así Bien, qué raro, che ¿Todos leyeron ese cuento? ¿Es sí. un cuento o una novela? Es una, una novela. novela Una novela ¿Larga era? Sí, sí, más o menos ¿Estaba buena o más sí. o menos? Sí, sí eh, o sea, me gusta me gusta uh. Ah, sí les gusta a todos. Sí. Ay, les gustó, nos gustó a todos, señorita de Lengua, para que vos <risa> sepas. Bueno, tenemos otro audio que sigo escuchando cosas que hicieron producciones. Hola, soy Lautaro y en esta ocasión soy, soy el líder de Lore. Puedo cantar cuando me tocan las cuerdas y me siento feliz. Cuando me tocan una buena canción, cuando el que me toca se equivoca y siento dolor porque me desafina. Yo tengo un dueño que me toca bien, veo su sonrisa. Él se llena de emoción, de amor, mi dueño se siente libre. Esta historia la escribimos con mis compañeros. Yo soy Lautaro, también Marcos y Tomás, y somos alumnos de Quinto B, de la Escuela Manuel Sola del Distrito 3. Bueno, qué complejo, necesito que me expliquen porque no leí esa novela. A ver, ¿qué es el violín de Dorel? El violín de Dorel se trata de un personaje llamado Dorel que quiere tocar el violín, pero su es como su dueña. Él trabaja en una. en una en un negocio de antigüedades y la dueña no lo deja salir. Pero deja que un maestro entre y le enseñe. Eh, pero Dorel también tiene miedo de salir porque la dueña lo, lo, le dijo mentiras, que era una de una guerra y de la de una enfermedad muy mala que había afuera. Entonces él tenía miedo de salir y con el maestro fue aprendiendo y se dio cuenta de que eso era mentira. Ah, como los noticieros más o menos, viste que te asustan y uno no quiere ni, a, ni asomar la nariz. ¿Ah? Y sí, más o menos así. Pero al cuando la, cuando la dueña se va a visitar a una amiga... Dorel viene un una persona a pedir cuatro monedas... ...para medicina de su padre que venía de la guerra. Entonces Dorel entonces él trata de venderle un espejo por cuatro monedas. Pero Dorel no, Dorel, Dorel no lo acepta porque tiene una rayadura... En, en, la super, ...en la parte de abajo. Entonces solo le da tres monedas. Y el niño se va y Dorel siendo bueno... Eh, le decide, decide salir e ir a buscarlo, poco a poco va avanzando y conociendo gente, hasta llegar a un templo y ahí eh, le dicen que ya le dieron la moneda necesaria que necesitaba y Dorel se queda no sé, unos minutos y ahí es cuando toca el violín y lo toca espectacular. Muy claro, había aprendido durante todos esos años a estar con... Y ahí estaba el espejo. Yo digo, ¿dónde está el espejo? Como no era de espejo, si me estaban hablando de un violín, estaba el espejo. Tenemos sí. más audios de espejo. Vamos con otro audio de espejo y me cuentan después. Okay. Esta historia lo hicimos con la profesora Natacha. Ella nos dio palabras sueltas y con esas palabras tuvimos que hacer un cuento. La profe nos dio palabras sueltas para que armemos y, y las clasificamos. En adjetivos... Sustantivos, verbos El título es Espejito de colores Rompí un espejito de colores en mi cuarto Ahora tengo 7 años de mala suerte Hoy estaba caminando en la calle mirando hacia la nada Y me tropecé con una piedra luminosa Entonces pensé, es por la mala suerte Después me miré en la rodilla y vi que tenía una herida Me fijé en el bolsillo y agarré una curita El equipo lo formamos con... Marco... Daniel, Alondra y Silvina. Mi historia se llama Espejito. Siempre cuando me miro al espejito se me rompen pedacitos y los tiro en el patiecito y le ensucio el mundito. Y no hay solcito, es de noche porque no me, me verme más. El equipo está formado por Nahuel, que soy yo, Nadia, Mauro y Alexis. Clase de lengua pasaron a taller literario, eso ya era eh, pura literatura, poesía, cuentos, ¿cómo hicieron eso? Cuéntenme. Eso lo hicimos con unas palabras que nos dio la profe y fuimos armando eh, como... Cuentos, eh sí. muy cortos. Bien, o sea, había palabras. muchas palabras distintas y cada uno podía elegir, sí. la... o era te toca, te toca. Eh, sí, más o eh, menos sí, así. Algo así, pero eh, igual las palabras las sacamos eh, de un libro no me acuerdo cómo se llama, Los espejos de Ana Clara. Ah, todo tiene espejos, todo tiene espejos. Los espejos sí. de Ana Clara, ¿está bueno ese libro? Sí. sí. Bien, a partir de esas palabras, cada uno después construía su propia poesía o su propio cuento corto. Sí. sí. Bien, me gustó eh, lo que escuché. Bueno, vamos con un poquito de música, hace calor, está lindo, es viernes, se viene el fin de semana, hace casi 24 grados. Nahuel, tu momento. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Raymond Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Dai Yankee, nació en Puerto Rico el 3 de febrero de 1977. Es, un, es cantante de reggaetón, actor, productor de cinematográfico, locutor radial y empresario puertorrico, puertorriqueño. Ahora vamos a escuchar el, la, la Noche de los Dos del álbum. Prediger. Muy bien, ahí vamos con Daddy Yankee entonces. Llegó, saco el maquinón, como siempre, a jugármela fría. Si te subes a la nave, siguiendo el plan, voy a cumplir tu fantasía. Tú pones las condiciones, hor y lugar, yo solo controlo el guía. Baby, una vez que te montes, sabes que este viaje regresa de día. Ya dímelo, bro. Sé que la pasión te sube, sube, mi vente. Aparecida. Soy mi tenida, te doy lo que tú pidas. Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida. Has visto una chica tan sexy y como yo.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 Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tiene más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acercate a abuelas, te estamos esperando. 43840983 Vengo a denunciar a mi esposo Sí, señora, siéntese y espere Señor, hace más de una hora que estoy acá Mire cómo tengo la cara Bueno, a ver, ¿qué le pasó? No ve, me pegó mi esposo, le digo ¿Pero usted qué le hizo para que le pegara? No te pueden decir eso No te pueden pedir explicaciones La violencia física, psicológica, económica o sexual Nunca tiene justificación Es ilegal Hay un nuevo lugar para que puedas hacer tu denuncia En la Fiscalía de la Ciudad estamos para escucharte, acompañarte y actuar Llama las 24 horas al 0833 347225 225 0833 Fiscal O acércate a la unidad de orientación y denuncia más cercana Abramos la boca pi, pirí, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo Sí, gordo, tenemos equipo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 hora libre en el barrio y hubo un recambio de gente. Hay Quienes estaban acá adentro están con la operación técnica mirando también qué pasa de ese otro lado de la radio y acá gente nueva. Voy a presentar, está Marcos, está Silvina, Tomás, Alexis y Daniel y Nahuel que sigue acá con nosotros acompañándonos. La seño sigue ahí también y otra vez estamos llenos de hojas, producciones, un montón de trabajo que se hizo en la escuela. ¿Le paso la palabra a quién, Silvina? ¿Nos vas a contar un poquito de cuál es el tema que vamos a estar trabajando en este bloque? Hablaremos sobre los medios comerciales y los medios comunitarios. Estuvimos leyendo unas noticias de Enred y Clarín sobre el arreglamiento del parque y, y notamos que Clarín estaba a favor y Enred en contra. Nuestra señor nos, e nos contó que Enred es un medio comunitario, en cambio Clarín es un medio comercial. Y la diferencia, la diferencia entre un medio comunitario y un medio comercial es que un medio comunitario es un grupo de personas Que, hay, ...que comparten noticias sobre lo que pasa en Argentina, Buenos Aires y sus barrios. Y que la información es libre, quiere decir que no, es, no escriben las noticias por plata. En cambio, los medios comerciales son grupos empresariales... ...pero las noticias las escriben para obtener las ganancias para ellos. Bien, y estamos entonces justamente acá en Radio Gráfica en un medio comunitario que, que quiere comunicar cosas que tienen para decir los vecinos, las vecinas del barrio de La Boca, de Barracas y los chicos y chicos de las escuelas, por eso están ustedes acá, estamos haciendo uso de la comunicación y ustedes están haciendo uso de este medio que es comunitario, está bueno. Vamos con el audio, entonces, ¿ustedes hicieron una investigación periodística sobre el Parque Centenario? Escucho el audio y después me cuentan... No. Ah, no, lo presenta él, Marcos, ¿vos? Dale. Seguimos investigando y aprendiendo sobre el lanzamiento del parque. Ahora vamos a escuchar cómo hicimos estas investigaciones. Perfecto, Marcos, vamos a escuchar el audio y después charlamos. Instrucciones para hacer una buena investigación periodística. Paso uno. Primero, leemos noticias. Paso dos. Sistematizamos la información. Paso tres. Entrevistamos a diferentes personas a la asamblea del parque y al gobierno de la ciudad paso 4 producimos las noticias hola somos los chicos de Quito B ¿eh? y les queremos contar que estuvimos investigando sobre por qué le enrejaron el, el parque centenario, centenario. centenario leímos dos noticias diferentes una de ANRED y una de Clarín Unred es un medio de comunicación alternativo y comunitario y Clarín es un medio de comunicación masivo. Los comparamos y nos dimos cuenta que las dos decían cosas completamente diferentes. Entonces les hicimos una encuesta a los vecinos del parque para escuchar su opinión. Luego de encuestarlos sistematizamos sus opiniones. Queremos entrevistar a alguien de la asamblea del parque. Alguien del gobierno de la ciudad porque queremos hacerle las mismas preguntas que a los vecinos, aunque ya sabíamos que no tendrán la misma respuesta en que sí. Por último queremos hacerle un diario para publicar nuestras noticias, en especial una noticia de enrasamiento del parque con todos los que investigamos. Entonces estuvieron haciendo periodismo ustedes y estuvieron comparando. Vieron que hay mucha gente que cree que lo que dicen los diarios, lo que dice la tele es verdad, pero no necesariamente, o por lo menos siempre tiene distintos puntos de vista y hay verdades que son relativas y depende de a qué intereses respondo a quién lo diga, ¿no? Eran muy distintas esas dos notas que ustedes leyeron. Sí, sí. A ver, me hacen un resumen más o menos. Bien, se quita mi cofre Uno decía que, que estaban Que lo querían, que los vecinos querían las rejas, y el otro decía que no, que no querían que rejen en el parque, porque era libre. Cada noticia aseguraba que los vecinos, o sea, los vecinos son muchos, vaya a saber quién opinaba qué cosa y a quién, a qué vecino le habrán preguntado, ¿no? ¿Ustedes viven todos cerca del parque centenario? Sí. sí. Más o menos. Más o menos. ¿Van al Parque Centenario? Sí. Yo voy, yo voy seguido al Parque Centenario. ¿Y qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Que no sería un espacio público si lo encierran Y además que tiene horario de hor, salida para que para que vayan al parque Eso es horrible porque en el verano uno iba de noche al parque no Y ahora tiene horario de salida y te cierran la puerta Igual me parece que hay gente que se trepa por la reja y entra igual ¿No? Sí, porque cuando te restringen el espacio público, el espacio es público Y finalmente la gente lo termina tomando tarde o temprano ¿O no? Ustedes saben que acá hay un parque enorme que es el parque Lesama y también se están rejando. y también acá en este barrio hay una asamblea de vecinos y vecinas del parque Lesama que están diciendo que no quieren las rejas. Lo que pasa es que no no sé si lo están escuchando mucho. Las rejas igual avanzan parece, eh, pero bueno, yo sé que ustedes iban a hacer una entrevista. Están ahí tratando de comunicarse. ¿A quién iban a entrevistar? A Federico de la asamblea del parque. Bien. Del parque Centenario. Que se junta con otros vecinos y otras vecinas para opinar y para tratar de organizarse, para decir no a las rejas, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa estuvieron haciendo? Me, ahí estaban ustedes en el audio, me habían dicho que distintos pasos para hacer una investigación periodística. ¿Eso con quién lo estudiaron? ¿Con Eva o con la señora Natacha? Natacha. Con las dos. Con las dos. ¿Y qué era eso? ¿En qué materia vieron eso? Periodismo. Periodismo que está ¿dónde? Eh, lengua Tienes parte de lengua claro para hacer una investigación se arranca por dónde se arranca y por de... lo primero a, a noticias por lo primero me contesta ahí sí obvio y, y qué sería lo primero en buscar y buscar noticias. buscar noticias que nos interesen ¿no? Eh, por ejemplo por el, con el parque empezamos y después empezamos eh, a buscar quién estaba en la asamblea bien, listo, bien. entonces ustedes el, cómo eligieron el tema parque y porque mucha gente, y por Natacha. Natacha, ¿y la escuela dónde queda exactamente? está cerca del parque o no? Sí. Claro, tiene que ver con el parque porque estás un vecino. ¿Cuántas? Tres cuatro cuadras. Ah, re cerquita del parque, claro está ahí, está bueno que ustedes que son parte de, de la comunidad de ahí, de ese barrio, puedan opinar sobre el tema y está bueno también ver distintos puntos de vista más allá de lo que opine el aseño, porque a veces nos pasa, uy, la aseño opina tal cosa ¿tendría que opinar lo mismo? Por ahí no uno tiene que ver distintos puntos de vista, entender que no hay una sola mirada entender que los medios no siempre nos dicen la verdad y a partir de ahí formar una opinión, ¿ustedes fueron formando la propia opinión ustedes? Sí, sí, sí. sí. sí. sí. sí. bien Bien. Bueno, ahí la veo a Eva, que está intentando hacer la comunicación. Sí, Natacha, acércate al micrófono, la señó y quiere contarnos algo. Mientras que esperamos la comunicación con bueno, el integrante. Una cosita de la investigación que hicimos. Eh, que Además de leer noticias sobre eh, el enrejamiento del Parque Centenario, previamente eh, estuvimos leyendo otras noticias de otros temas para entender un poco de qué se trataba esto de las noticias. Eh, y después sí decidimos hacer el seguimiento de una noticia que nos involucraba como parte del barrio y como usuarios eh, y vecinos del Parque Centenario, que casi todos los chicos son. Eh, y ahí es que empezamos a hacer el, la investigación sobre el parque. Bien, ahí arrancaron un poco. Está bueno eso de comparar también los medios. y Bueno, está en línea eh, un integrante de la Asamblea del Parque Centenario, que yo sé que ustedes van a entrevistar. Se llama Federico, pero no sé qué apellido. Federico, estás ahí. Sí, qué tal, buenas tardes, sí, mi apellido es Walberg, un poco difícil de Difícil, iba. con razón que no lo sabíamos. Bueno, gracias por la comunicación, estamos en Radio Gráfica, nosotros somos acá vecinos del Parque Lesama y también estamos por el No a las Rejas del Parque Lesama, así que queremos que nos cuentes la experiencia y los chicos tienen preparadas unas preguntas. Eh, te paso la palabra, ahí con los chicos. Dale. Hola Federico, te queríamos Hola. preguntar por qué enrejaron el parque. Bueno, el parque lo enrejaron con el argumento de eh, que haya más seguridad en, en, en el barrio, pero en realidad los vecinos eh, estábamos eh, planteando que la seguridad no se iba a garantizar con, con rejas, sino con, con medidas de, de, de inclusión social, y que en realidad... Eh, las rejas que se ponían eran parte de un negocio que estaba haciendo el gobierno de la ciudad con, con una empresa eh, privada que se llama Salatoris eh, y bueno, eso, esos negociados los quieren extender al resto de la ciudad, como comentaba recién eh, uno de ustedes eh, están queriendo hacerlo en el parque de Sama y están proponiendo para hacerlo en otros parques no sé ¿Eh? si... Que de respondido. ¿El gobierno les preguntó sobre el enrejamiento del parque? No, eh, lo hizo sin consultar a los vecinos eh, y de hecho es algo que la asamblea del parque centenario estaba reclamándoles eh, porque eh, entendíamos que muchos vecinos no estábamos de acuerdo con el enrejamiento del parque eh, y que en todo caso se decida por una consulta popular. De hecho, nuestra propuesta era que se votara en el, en el barrio si los vecinos querían o no querían rejas. Esta propuesta de consulta popular eh, fue rechazada por, por el gobierno de la ciudad. ¿Cómo funciona el parque con las rejas? ¿Fue la solución a los, a los problemas que había? Claro. Eh, bueno, hay algunos vecinos que justamente dicen que Eh, el problema de robos digamos, sigue habiendo en el barrio, solo que bueno, afuera, del lado afuera de la reja, digamos, no, no, no fue una solución al problema de la inseguridad. Eh, y después, eh, en realidad lo que genera la existencia de rejas es que eh, mucha gente no pueda ir al parque cuando lo, lo cierran. Eh, tiene un horario de cierre que eh, está entre las 8 y las 9 de la noche y nosotros eh, lo que decimos es que hay mucha gente que trabaja que vuelve tarde a su casa y que no puede disfrutar del parque porque lo, lo cierran con las rejas que pusieron así que eh, lejos de solucionar los problemas hay, desde nuestro punto de vista generaron nuevos problemas ¿Qué es el espacio público para vos y para la asamblea? Y el espacio público es eh, algo que es de, de todos, y desde ese punto de vista eh, tiene que ser de uso libre y eh, e restricto, digamos. ¿no? En el momento en el que eh, empiezan a, a impedir que, que la gente pueda usarlo eh, de la forma que quiera, eh, empieza a perder ese carácter de público. Eh, obviamente nosotros creemos que, que el uso del espacio público tiene que ser eh, de, de común acuerdo entre los vecinos y por eso fomentamos la organización de la asamblea para, para organizar las actividades, para articular los distintos intereses de, de los usos que los vecinos le quieren dar eh, pensando en hacerlo de forma armoniosa pero eh, democrática digamos que todos los los que son de, de, de alguna forma dueños del, del espacio público decían qué hacer con él y no que lo decía una empresa privada o, o un gobierno de forma autoritaria. Bueno Federico, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a vos y saludos a la gente radiográfica y a los vecinos del Parque Lesama que si están escuchando también. Eh, somos parte de, de un mismo reclamo, una misma lucha Ahí por suerte todavía no, no enrejaron el parque, gracias a, a que los vecinos también se organizaron. Y bueno, vamos a estar ahí acompañando eh, si toman nuevas medidas para, para evitar que eso suceda. Muchas gracias, Federico. Bueno, era Federico uno de los integrantes de la asamblea de Parque Centenario, emparentándose también con la lucha de la asamblea acá de Parque Lesama, diciendo no a las rejas porque es enrejar o cercenar el espacio público. Nos decía ahí, Federico, que el espacio público sería un poquito de cada uno de nosotros y nosotras. Vos, vos Nahuel, ¿qué opinás? ¿Hay un pedacito del Parque Centenario que es tuyo? No sé, la verdad Y sí, sí, es de todos Porque es espacio público Podemos opinar todos Y que qué es lo que queremos hacer con ese espacio Está bueno, ¿no? Ese, ese concepto Debatir entre todos saber cómo lo cuidamos eh, A qué hora Esto Si se puede entrar o no Es cierto, ¿no? Que hay gente que por ahí Vieron que ahí hay para hacer ejercicio O gente que quiere correr Y si le cerras la puerta tan temprano Sobre todo en verano No da La verdad que sí Que hay mucha gente Que quiere ir a la noche a correr O a hacer ejercicio Bien Por adentro, solo solo les pueden hacerlo por el borde ahora, por la parte de afuera. Sí. Y, y también la excusa de algunos problemas que son gravísimos y que la gente los afecta mucho, parece que no necesariamente la única solución posible son las rejas. Y que incluso algunos no se solucionan con la reja, parece. Bueno, sí. está bueno, nos viene bien esa información. Eh, tenemos más cosas, vamos con la música. Bueno. Nahuel, Nahuel. Eh, ahora vamos con una canción que se llama Mu que de de Little Mix. Oh. Qué difícil eso, Che. Y hay mucho trabajo, un montón de producciones Es un año entero de, de lengua, literatura, periodismo y taller de radio Ahí cruzándose un poquito con todas esas materias y temas Lautaro, bienvenido eh, Contanos un poquito lo que vamos a escuchar ahora eh, Después de leer algunos libros de Elsa Bornemann y Fernando de la Vida Pasamos cómo sería hacerles una entrevista Algunos libros que leímos fueron Socorro, Las... Espantosa es historia de Morton Fosa y Maldito MP3. Leímos sus biografías y imaginamos que nos sorprenderían. Bien, hicieron entonces, se imaginaron que los entrevistaban. Les cuento, es el primer libro largo que leí, sabor, Sabornerman. Eh, es la primera autora que yo leí cuando estuve una vez internada y me, me dieron libros y abandoné la tele porque no había y me puse a leer. Eh, entrevistas imaginarias, vamos a escuchar una. Fernando de Bedia, a ver... Ay, tí, tí. Buenas tardes Yo soy Mauro Valmitjana, El entrevistador de esta semana De la escuela Manuel Solá Y estamos haciendo una entrevista Imaginaria El entrevistado es Nahuel Jiménez Que hace de Fernando Ebedía Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, entonces empecemos con las preguntas Soy todo oídos Bueno, empecemos con las preguntas Soy todo oídos ¿Cómo se te ocurrió escribir una autobiografía? Resulta que quería que la gente sepa más de mí que me conozca más. Nos pareció que te gustaban los Beatles. ¿Tocás algún instrumento o te gustaría tocar alguno si pudieras? No, me, más me gusta escuchar música y dibujar. ¿Por qué al principio quisiste ser mago? Desde muy pequeño quise ser mago. Me quise unir a un circo. Mi madre me dijo... Me parece muy bien que quiera ser abogado. Bueno, no soy muy bueno contando chistes. Me olvidé del circo y me decidí a probar con el dibujo. ¿En qué época naciste? En los años 60, en la época de los hippies. ¿En qué te inspiras para escribir tus historias? Nací en mi circo y descubrí que para chicos era... Un camino para recuperar decir, ¿no? el optimismo, el juego, la ternura y ciertos valores. Y para ir finalizando, te hago esta última pregunta. ¿Por qué escribe para niños? Ya escribí 52 libros y otros tantos por venir, a hacerles la vida un poco más linda. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Fernando. Te queríamos despedir con un fuerte aplauso. Entrevistas imaginarias, todo imaginario, hicieron toda la dramatización. Muy interesante esto de hacer las entrevistas, de imaginarse. ¿Vos eras el entrevistador? Eh, no. ¿El entrevistado? Sí. Ah, mira. Bueno, se nos va el programa y ustedes estuvieron en el acto de San Martín. Sí. Bien, contanos. Rep eh, rep eh, representa el acto del 17 de agosto, dice, la parte para... 17 de agosto nos tocó quinta B hacer el acto de homenaje a José de San Martín. Dimos mucha información y después de analizar escribimos un, un guión de obras que hicimos en esta en una parte. Bien, entonces les tocó el acto de San Martín. Vamos a escuchar el audio Carmarón. San Martín le propone a Bolívar crear un ejército latinoamericano para luchar juntos a los españoles y lograr la independencia de América. Bolívar aceptará. ¿no? Si creen que Bolívar acepta, levanten la mano. Ahora levanten la mano los que piensen que Bolívar no acepta. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Antes de librar la batalla más importante, el ejército de los Andes se prepara para pelear por la independencia de nuestra América. El general José de San Martín habla con sus soldados en dos oportunidades, recordando la importancia de la lucha que está dando. La guerra se la tenemos que hacer de modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un poco de tabaco, no lo hace fuerza. Cuando sacamos los vestiros, los vestiremos con esto. Si las la tenemos que hacer modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un poco de tabaco, no lo hace falta. Cuando se acaben los vestidos, los vestiremos con la bellita que los trabajan nuestras mujeres. O si no, andaremos en pelota con nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, no a mí me importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de las manos a ver el país completamente libre o morir con ellas como hombre de coraje. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! Acá San Martín en vivo en el estudio de la gráfica. Impresionante. Impresionante, muy bien. Che, y esto así en el acto frente a toda la gente que te miraban. sí Y se cayeron los aplausos, explotaba ahí, ¿no? ¿Era? Sí, claro, sí. me imagino. Bueno, felicitaciones, porque ustedes se nota que han trabajado un montonazo. Eh, hay proyectos, hay mucha producción y eso estuvo buenísimo, estuvo bueno compartir este programa con ustedes. Eh, ¿Tienen saludos para mandar algún agradecimiento? Es el momento, porque nos queda poquito programa. Eh. Radiográfica Gráfica, Quinto B, eh, le dice muchas gracias por invitarnos. y Bueno, les <risa> vamos a venir el año que viene, me imagino. Nos seguimos invitando porque eh, está sí, buenísimo lo que sí. están haciendo. ¿Algún sí. saludo más importante alguien que nos está escuchando en la escuela? No, mamá. Le mando un saludo a mi mamá, que seguro me está escuchando porque está, debe estar en mi casa. Y a mi hermanita que también debe estar ahí. Bien, nos están escuchando. Al, al, el último saludo y nos vamos con música. Le paso la palabra a Nahuel, decime. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Seño, cerramos el programa y vamos a escuchar. Bueno, Nahuel, sos el encargado de musicalizarnos la previa del fin de semana en este hora libre en el barrio. Dale, decime. Bueno, ahora nos vamos con la canción de Dai Yankee de nuevo y la despedida. Y escuchamos. Yo soy Nahuel, su, su presentador de temas presentador <risa> <El> <risa> oficial Vamos con David Shank. <risa> <risa> ¿Y qué suegra? que es la que? Pues mi hijo ahí ¿Dónde van? Voy para una cita médica. Medica ¿Suegra por ahí? Bye. Y nos vamos, esto fue Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela número 3 del Distrito 2 de Parque Centenario. Chau y chau a todas y todos. Yeah. chao